Realizan una colecta de sangre en el rectorado. Hasta las 12 y media del mediodía, la universidad y el instituto de hemoterapia realizan una colecta de sangre en el edificio del rectorado, en calle 7, entre 47 y 48. Solo podrán donar sangre los voluntarios entre 18 y 60 años, con un peso mínimo de 50 kilos que no tengan enfermedades que puedan ser transmitidas. Deberán presentar documentación que permita corroborar la identidad, DNI, cédula o pasaporte. Las autoridades recordaron que solo se permitirá el ingreso al rectorado con tapabocas y manteniendo la distancia prudencial entre las personas para cumplir con las recomendaciones sanitarias que emitió el Gobierno Nacional. realizaron un operativo de control sanitario en Barrio Malvinas. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. El Ministerio de Salud de la Provincia, en conjunto con el municipio, realizará hoy a las 10 horas una campaña de detección de pacientes con síntomas de coronavirus en Barrio Malvinas. Hablamos con Manuel de Batista, director asociado de la Región Sanitaria 11. Se va a realizar en el BAS 2 de la Ciudad de La Plata. Esto es calle 149 y 35 y en los alrededores. A propósito de un caso que ha dado positivo, eh, que obliga a poder ir a hacer el, el control de ese foco eh, con las con la familia y con los vecinos de ese barrio. Para el servicio informativo regional reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más acerca. Sancionaron la emergencia en violencia familiar de género y diversidad para la provincia. La Cámara de Senadores bonaerenses sancionó un proyecto de ley por el cual se deben impulsar medidas tendientes a prevenir las situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad. El gobierno provincial podrá optimizar recursos, articular programas y dotar de fondos a la Red Provincial de Hogares de Protección Integral. Se lo autoriza a alquilar por contratación directa un lugar para la víctima y a coordinar con los municipios la asignación de recursos presupuestarios. También deberá extender el sistema de alerta temprana y hacer campañas de difusión. El cielo está nublado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.